Buen día, Pali, buen día al equipo, buen día a la audiencia. No tengo ni idea que es el 9 en la en la Quiniela, pero sí te confirmo que está lloviendo en Santa Rosa. ¿En serio? ¿Llueve? él sí. estás abriendo mucho, Mauro. ¿Es lluvia? No, no, no Está lloviendo. Mira, vos. Lloviendo. Es más, estoy pensando cómo voy a salir después del encierre que me hicieron dos autos sobre la calle Rivadavia. Y mientras estoy mirando y pensando cómo voy a salir de este lugar... Estoy viendo cómo está mojando el agua el parabrisas del auto. Mirá vos. Ya bueno. o sea, está lloviendo en Santa Rosa. Bueno, no está pronosticado eh, eso, hay que decirlo. El arroyo del 9. Mirá. El arroyo. El arroyo, sí. sí. Bueno. O Daniel Arroyo. Que es, es el 9 es el arroyo, ahí oh. sí, sin mensaje también sí. de la audiencia. Sí. Eh, rápidamente. Mirá vos. El arroyo. Sí. sí. Bien. Bueno. Salí, Maurito, eh, siempre avanti. O sea, salía a los empellones de ese no, de ese no, no, no Pero ya sí, estoy, aparte, estoy ¿no andás con pato? auto prestado? No, al revés Estoy con el auto chocado Y bueno, y bueno, aprovechá ahí No, pues, Ya no cubre el seguro ah, así Y que. hacerle una doblete claro. lo, único que pre lo único que estoy pidiendo Por favor que alguien me choque Del lado izquierdo Lo único que quiero Bueno, avísame. avisame Desde hace un mes. Avisame por dónde vas a Voy andar. Voy por las esquinas viendo a ver si alguno se acerca, chocásme un poquito como para hacer la denuncia. <ríe> qué Nada bueno. más que eso. Bueno, ¿así que te encerraron en el estacionamiento? que ¿Te metieron un auto atrás y otro eh, adelante? Yo, yo pregunto una cosa. Si la cuadra tiene 100 metros eh... y hay un solo auto estacionado en el medio de la cuadra, ¿por qué me tenés que encerrar? <ríe> si tenés 100 metros más para estacionar. Y bueno. Es increíble, el, el, manejan mal, estacionan mal, <risa> es, es una mierda el tránsito de Rosa. Ah, sí, decilo Mauro. Qué enojado, eh, Chequea, porque ayer me pasó en el centro, mirá, eh, esto es muy de Pueblo. Pero pue... qué tengo que chequear? Eh, chequeá, ahí te digo, me A pasó, y te, te, es de Pueblo esto que me pasó, me pasó algo parecido. Es de <risa> bueno, pero yo chequeé el auto de adelante y no sí. tenía freno de mano, ah. entonces le di unos empujoncitos y no hubo Ajá. ningún problema. Así que verificá, ¿eh? porque bueno. el pueblerino que te aprieta es el mismo pueblerino el que no El pueblerino que... no usa el <risa> freno de mano y te pone el cambio. Nah, eso es una mierda. Sí, eso <risa> es, también. Es así. Eso también. Eso, eso es así. Che, yo voy a reivindicar al pueblerino, loco. Eh, eh, el que maneja mal es el santarroceño, eh, no el pueblerino. No, no, no. Vamos, no. viejo. No, no, no. Sí, Santa Rosa el se capitalino. Ha... Santa Rosa se ha llenado. El santarroceño de... que no quiere caminar. Y Santa quiere... Rosa se ha llenado de, de gente que maneja, que es de otro lado, que obtiene los carnés de conducir también en otros municipios, en sus municipios de origen. Regalan. ¡Claro! Claro. Se ha hecho famoso acá todo, hay de todo un poco. Sí. sí, sí yo he, yo he andado por otros pueblos a Taliba Roca es una cosa increíble, no sabes si vienen en contramano, si vienen en tu mano, <risa> si vienen por la izquierda, si, si, vienen, si vienen por la derecha y van a doblar a la izquierda, no sé, es un desastre. Pero este Santa Rosa se nota más porque hay muchísimos autos sí. y la verdad que hay momentos que que se nota realmente que se maneja muy mal sí, y también que no le importa nada el otro porque uno cuando anda en, anda en auto perfecto pero anda en moto o en bicicleta mm. es imposible no no no podés no ir puteando cada media cuadra sí sobre todo si andas por el centro exactamente bueno pal está lloviendo en Santa Rosa ahora están cayendo algunas gotas eh, está en algunas partes algo despejado pero en otros lugares está bastante cubierto el cielo por supuesto que no no se ve el sol y vamos a andar cubriendo cosas durante la mañana. Eh, hoy hay reunión de comisiones en la legislatura provincial, comienza todo el trabajo legislativo para lo que va a ser la sesión, y va a haber varios temas eh, entre hoy y mañana, eh, se están tratando los temas ahí en la, en la legislatura provincial. Y a las once y media de la mañana, las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género van a hacer una asamblea. y van a tomar una determinación respecto a la lucha que vienen llevando adelante por la instalación en el centro territorial. Más allá de lo que se ha conocido, hay una incertidumbre de parte de las trabajadoras porque no hay una certeza de si van a ir o no al centro territorial que se inauguró hace muy poquito, eh, allí por circunvalación y tierno. Esa situación la van a, a tratar hoy. entre las trabajadoras, y van a tomar una determinación. Va a ser once y media de la mañana, hay que estar con atención respecto a eso, porque parece ser que este, lo que en su momento le prometieron no sería del todo así. Che, a mí, yo, yo, yo estoy sorprendido por, por esta... No hay, una, ¿No hay una definición? ¿Cómo, ¿Cómo no hay alguien que salga a decir bueno, hay o no hay lugar? algo bueno, ayer, o sea, Es un, coso, eh, un espacio físico. Gabriela Bonavita, bueno, aquí en G Radio dijo, Bonavita dijo que, que hay lugar. es un hecho. Es un hecho, claro. O sea, eh, Decirlo dijo, a Vamos a ver. Por eso, pero eh, es un hecho, dicen en los medios, pero no sé si es un hecho en, en la concreción de que haya un lugar para la Dirección de Políticas de Género Municipal. Eh, tampoco Liliana Robledo fue demasiado eh, clara respecto a eso, mm. si es que había mm. un lugar para para estas trabajadoras. Claro. Cuando dicen equipos eh, técnicos, técnicos mm. eh, no se sabe cuántas personas van a ir, si va a ir una, si van a ir dos, si van a ir cinco, quiénes van a ir, eh, bueno, todo eso quizás está este, discutiendo internamente, pero públicamente por ahora las trabajadoras no tienen una certeza de que van a ir a ese lugar. Por eso vamos a estar con atención Bien, sí. más cerca del mediodía para, para ver qué definición toman. Claro, ¿y esto cuándo abre? ¿Se sabe? Ah. El, el 1 de junio es el, la fecha que marcaron como... Mañana. O sea, mañana. Sí. Claro. Bueno, como yo pasé a de la tarde y siguen estando dos escaleras adentro, algunos muebles tapados y, y obreros trabajando. Eh, si no recuerdo mal la frase que fue en la semana del 1 de junio, digamos, sí. esto dijeron en, en una bueno. entrevista en Tu Tiempo Mujer, claro. eh, dijeron desde el área de género provincial. Bueno, claro, bien. la semana pasada. Eh, digo yo más allá de la fecha, también esa, esa claridad para informar estaría bueno que esté de mm. parte de quien sea, porque esto es un conjunto tripatito, según dicen, nación, provincia y municipio, Veremos qué lugar le toca al municipio o, en este caso, a las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género. Bien, Mauro, bueno, eh, cuando tengas alguna novedad, por supuesto, le iré acá en Kermes. Después les cuento si puedo salir.